Tengo un sueño, como diría mi amigo Martin Luther King, y quiero dejar de soñarlo y que se haga realidad. Creo que tenemos una oportunidad histórica en esta provincia y que nuestra constitución sea vanguardia. Que tutele, esta constitución debe, tuteler, debe tutelar un derecho que está muy vapuleado, poco considerado y subvaluado, que es la información. No se puede construir una sociedad feliz con mentiras y manipulaciones permanentes. Nosotros tenemos que asegurar que la información fluya horizontal, veraz, plural y federal en todo el territorio de la provincia. Las estamos pasando mal, por eso estamos acá. Los periodistas las estamos pasando mal. Queremos hacer periodismo de calidad. En esa fuente abreva la democracia con densidad. No se puede construir una democracia representativa y republicana, con un gobierno nacional que nos amenaza, que judicializa la crítica y la disidencia, con un gobierno nacional que le pide a la sociedad que cada vez nos odie más, cada vez nos tienen que odiar más. ¿Con qué fin hay que odiar más a los periodistas? ¿Qué se busca con el odio a la prensa? No solamente es discursivo, la ministra Bullrich, cuando reprime cada manifestación popular por un derecho de nuestro pueblo, nos elige de víctimas preferenciales. Tenemos que ir con casco, tenemos que ir con antiparras, tenemos que ir con chaleco antibala para protegernos. Desde que se recuperó la democracia argentina, no hubo ningún otro momento tan oscuro para la práctica del periodismo. Y también pasa en nuestra región, también pasa en Rosario. No es solo un problema de la política, la política alguna vez deberá abrazar con amor el libre flujo de la información, porque cuando son poder la manipulan y cuando son oposición se quejan. Solamente institucionalizar la verdad como una construcción definitiva de democracia y civilidad le dará a todos satisfacción para construir una sociedad libre. Y no me quiero escapar en este, elucubraciones que solamente caigan en el gobierno nacional. En Rosario, porque también el empresariado de prensa es responsable, en Rosario hay connivencia entre el poder político y el poder de los empresarios de la comunicación. No se puede trabajar libremente, no podemos estar atados a la pauta publicitaria, por eso y con temor y con miedo y con mucha sorpresa veo que ningún partido político en su propuesta presentó que la pauta oficial debe estar establecida por ley, debe ser distribuida democrática y federalmente y debe atender a la necesidad de todos los participantes de la comunicación. ¿Por qué la pauta no se democratiza? ¿Por qué es el resorte de extorsión para los periodistas? Pregunto. ¿Y dónde está la responsabilidad social de los empresarios de prensa? Que no son una empresa privada más. Ellos deben tutelar la información que no es de ella, que no es de ustedes, que no es nuestra, es de cada uno de los ciudadanos santafesinos. Por eso reclamamos que esta Constitución sea un mojón definitivo para poder cambiar la cultura de nuestra dirigencia, de nuestro pueblo, que abracemos la libertad de la información como un bien tutelado por el Estado y un bien definitivamente asentado en la construcción democrática de nuestra República. Gracias y disculpen la prolongación.